conviene que vuelvas ya tú lo has querido cuando quería que tú volvieras tú no quisiste y ahora no quieres y yo no quiero que tú vuelvas ya no te quiero no vuelvas más no me confieres yo te suplico no insistas más en mi cariño Porque si vuelves te encontrarás con mi desprecio Ya no te quiero, ni te he querido, tú bien lo sabes No vengas más, no vengas más, no me conviene No vengas más, no vengas más, no me conviene Vivo feliz Vivo feliz sin ti Vivo feliz sin tu cariño Vivo feliz sin ti Pues yo vivo, vivo, vivo, vivo Vivo feliz sin ti Ingrata. Vivo feliz sin tu cariño Vivo feliz sin ti No necesito tu beso Vivo feliz Nada que me monga vivo feliz con cariño sentir vivo me